...argentino... ...argentina... ...actualmente... ...un profundo debate se ha instalado... ...en nuestra sociedad... Sí, se con ...a esto debe sumarse... ...el hecho de que uno de los sectores... ...sufre el habitual internismo propio... ...de la política nacional... Nosotros nos preguntamos, ¿otra vez el enfrentamiento? ¿Otra vez las opciones extremas? ¿Por qué no buscar la sabiduría de un pensamiento equilibrado? ¿Acaso no es mejor asentarse sobre la moderación? He aquí el debate. ¿Puede el hombre decidir sobre la vida de otros? ¿O esto solo es tarea de Dios? Sin embargo, aunque el panorama parece confuso... Existe una tercera opción, es decir, las condenas limítrofes. Primero, fusilamiento que no mate al reo, provocándole solo heridas de gravedad. Segundo, terribles golpizas aleccionadoras de fuerte poder disuasivo. Tercero, obligar al reo a ingerir alimentos intoxicados... ...o directamente provocarle inanición perpetua... ...suprimiéndole la alimentación. Y cuarto, opciones alternativas... ...que aseguran la permanencia del reo... ...en un merecido estado de coma cuatro. Argentinos, es hora de dejar atrás... ...los enfrentamientos de una vez por todas... ...digamos no a las antinomias. Frente a quienes postulan que la vida... Debe terminar en las manos del hombre o en las manos de Dios. Nosotros proponemos una tarea conjunta. En el próximo plebiscito sobre la pena de muerte, Vote Lista Extrema Unción para votar con la conciencia tranquila.